A te saludamos en Uno Contra Uno Radio, Nicolás, querido, buen día. Hola, buenos días, un saludo grande, ¿cómo están? ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Bien, muy bien, acá, preparándonos para ir a entrenar un poquito hoy en el día libre. ¿A qué hora tienen que ir a entrenar? Y ya en 10 minutos salimos para la cancha. Ah, nos apuramos entonces. Sí, estamos ahí al límite. Bueno, ¿contento, Nico? Imagino sí, que contento, sí. Bien, contento, contento. Hace un, un gran límite para nosotros contra, bueno, un rival el más fuerte de hoy, así que eh, estamos muy muy de eso. ¿Qué evaluación hiciste Nicolás del partido? Bueno, sobre todo creo que fuimos muy superiores eh por momentos, de verdad que cuando ellos nos pudieron correr la cancha nos, nos complicaron, pero en cuanto controlamos eso y lo hicimos jugar en 5 contra cinco, no encontraron soluciones fáciles y y bueno, eso nos permitió llegar al final con 10 puntos de margen que bueno, y el el, el el manejo de los espacios eh no permitiéndoles a, a, a los canadienses por su estilo de juego estar cómodos, tener espacios, cerrándose muy bien muy bien en la pintura, por momentos hasta teniendo muy buena comunicación, muy importante en el básquetbol, entre ustedes, sugiriéndose quién va de un lado, quién va del otro, tal vez esa ese muy buen manejo de los espacios también le permitió robar algún balón y ponerse también eh, en el juego que más le molesta, que más le duele, que es el de correr la transición y, y tenerlo como un arma sorpresiva, pero a su vez eh, que les dio muy buenos réditos, Nico. Sí, sí, sí, yo creo que ellos son, la clave. Ellos son jugadores que en donde le das un poco de espacio, eh, bueno, se, son, son espectaculares porque tienen una capacidad atlética eh, muy grande y después el, el primer ping que hacen el primer paso, te, te pueden sacar ventaja y te, y te desequilibran. Eso se vio en Wings, en, en ocasiones que pudo encarar fácil a, a Daro. Y en cuanto le, le controlamos eso y, y, como te digo, le pudimos controlar también el, el ataque rápido, la transición, Eh, creo que hicimos un grandísimo trabajo, y después eh, en ataque bueno tuvimos a Luifa que estuvo increíble, que no sufrieron, no supieron controlar en todo el partido, y después los demás también se en un altísimo nivel, así que eh, es una victoria de mucho mérito. Y te tocó debutar, ¿cómo te sentiste? Bien, bien, bien, eh, ahora que muy bien, creo que me entré con el rol específico de bueno, de defender a que es un anotador tremendo increíble. Sí. Tremendo, tremendo bueno, pero también fue pero tremendo que... lo tuyo, eh. ojo. ¿Cómo? Que digo, él es un anotador tremendo, pero fue tremendo tu trabajo también. Sí, sí, bueno, creo que, que lo hice bien, eh, traté bueno, de que no reciba mucho la pelota y, y bueno, de, de, de, de controlarlo un poco, así que bueno, creo que el rato que estuve en cancha lo, lo pude hacer y uno después... Eh, se dio bien. La tecnología nos va a guiñar el ojo en este momento, y, y si lo escuchás bien, Nico, el Gallego, desde otro lugar en el Distrito Federal, ahí cerquita de donde están ustedes partiendo a la práctica, eh, quiere charlar con vos y hacerte una pregunta. galle ¿lo podés saludar y charlar un ratito con, con Nico Ricciotti? ¿Cómo se va, Nicolás? Buen día, ¿qué decís? Hola, Gallego, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Bob? Bueno, bien, bien, contento por lo... Bueno, contento por la, la gran victoria de anoche. Se abre ahora otro panorama, ¿no? Porque los dos equipos más difíciles del grupo, eh, a priori, cuando uno hace eh, las cuentas, eran los dos primeros. Era Puerto Rico y, y, y Canadá. Y Argentina tiene un debut eh, soñado en los dos partidos porque ganan los dos juegos. Si bien todos los rivales son de cuidado, eh, y, y uno intuye que, que, que, bueno, que posiblemente Venezuela pase este también es, a, hacia otro grupo, quedando Cuba el equipo más flojo de, de, de la zona eh, eliminado y digo, se, sería ideal y, y daríamos un paso muy importante hacia hacia las semifinales eh, si Argentina pasa con tre, tres puntos en el arrastre, ¿no? Sí, sí, está claro, la verdad que estamos en una situación ideal eh, habiendo ganado dos partidos como un contra los rivales eh, por ahí más fuertes de de nuestro grupo y nos vemos ahora con la con la situación de, de que tenemos dos partidos por delante y y ganamos, ganamos los dos eh bueno pasamos a al siguiente grupo con, con tres victorias eso sería algo algo impensado desde el principio del torneo creo que eh lo que hicimos en los dos partidos fue algo increíble pero bueno ahora no hay que no hay que relajarse todavía no no hicimos eh nada y queda mucho por delante eh ¿Cuánto más fácil es eh, Nicolás, Nicolás y Nicolás Ricciotti con quien estamos hablando, eh, digo, crecer en un equipo, crecer en una selección al lado de jugadores eh, como como Luis y como chapu no y, y, y tener eh, afuera un cuerpo de entrenadores que debe ser de lo mejor de América, sino el mejor cuerpo técnico de América como Hernández, este Santander, eh, Gonzalo García, Nico Casalanguida, al jugador debe sentirse... De, debe sentirse muy a gusto y de sentirse muy, muy respaldado, muy riguardado, ¿no? Sí, sí, yo creo que, bueno, no sé si te entendí muy bien la pregunta porque no escucho mucho, pero, eh, ¿quién está respondiendo a lo que me dijiste? Se, se va, viene, a ver, ¿me quedó alguno? Yo estoy, ¿eh? Ah, está el gallego. ¿Lo perdimos a Nico o está? Ah, bueno, vamos si lo podemos recuperar. Vamos a ver si podemos podemos recuperarlo. Bueno. Argentina, que en este momento, en este momento Argentina está partiendo para el Comité Olímpico Mexicano, donde se va a entrenar el equipo y a partir de las 13 horas de aquí, de México, este van a hacer una atención a la prensa eh, El, el entrenamiento de hoy que que después la tarde habrá libre o pesa para, para quien quiera hacer, ¿no? Sí, señor, está, bueno, no no nos decía Nicolás en el en el inicio de la charla que tenía eh, te, tenían unos 10 minutos para para poder charlar con nosotros, bueno, un ratito por lo menos. Pudimos establecer el contacto y, y, y hablar con Nico Ricciotti de lo que experimentó ayer en, en el debut, hablando un rato del juego. Tompo, Fabi, perdón. En en, vale, tres, vale, minutos, vale, vale. en tres minutitos, vale. Nicolás tiene tiene que, que ir a la práctica rápidamente. Vale, y no vale, vale, vale, vale Así que, Nico, te perdimos en el medio de la respuesta. Si recordás qué era lo que estabas hablando con el Gallego, bueno, aquí el aire para que puedas cerrar la idea. Sí, bueno, estaba diciendo que... Eh, bueno, que tener a para nosotros que no era y al Chapu es un flujo que para ellos otro equipo no tienen no solo por lo que atacan sino me parece que lo perdimos, ¿no? Clase difícil. Bueno, no importa. Lo vamos a llamar, no lo va a llamar a Nico para saludarlo. estamos viendo en T se todavía Ya, ya están saliendo para la práctica De hecho está el móvil en vivo de Tice Sport con, con, con José Montesano y, lo, y los jugadores están saliendo A ver si ahí lo, lo recuperamos Fue, viene, la señal de la telefonía es así A ver ahora Nico, para cerrar la idea Y saludarte naturalmente Que es lo que queremos al aire Hola, ¿ahora, ¿me escuchan? Sí, perfecto sí, sí. Ah, bueno, no, no sé qué está pasando con la conexión Pero estás bárbaro ahí quédate ahí quieto ¿Ah? ¿Cómo? Me quedo acá, quitito, quitito, no hagas la parabólica Eh, sí, bueno, ¿te doy la respuesta o no sé? Sí, dale, dale, terminá, obviamente Ah, te, no, te decía que, eh, que Para nosotros es una garantía Tener a Luz y al Chapo eh, Porque, bueno, nos, nos son líderes Tanto dentro como fuera de la cancha y, y, bueno, nos da la confianza La confianza de, de que saber, Sabiendo que nos tenemos a ellos Le podemos dar a cualquiera, así que eh, Y el plantel cuerpo técnico Hace un trabajo increíble eh, De scouting y creo que Eh, están, prácticamente están a un nivel altísimo preparan eh, muy bien los partidos y también es, es, un, es un club que tenemos y hasta ayer eh, lo hiciste brillar al rústico de talla porque se ganó la foto de varias portadas ¿cómo? que digo, lo hiciste brillar a Galici al rústico ah, de ajá. talla tirándole un lujito eh, para que la sí. vuelque él sí, sí, sí bueno la, la verdad que se lo merecía porque acompañó a la jugada él ¿eh? nunca, nunca se retiró y lo olvidó Lo vi porque, eh, yo dijucito porque yo pedí que ya si tiraba yo me comí el tapón de Willis y que apareció ahí al último segundo nicolás felicitaciones el abrazo grande a, a trabajar a poner la cabeza en donde tiene que estar que es en el claro. torneo y, y para nosotros es una alegría hay familiares tuyos escuchando le mandamos un cariño eh, a tu viejo también pero es una alegría poder establecer el vínculo no por nosotros sino porque hay mucha gente escuchando y, y, y los quieren escuchar a ustedes entonces ser el vehículo para que ustedes puedan contarle a la argentina que, que de qué va la historia allí en méxico eh, es un es un gran placer y, y charlar con ...contigo sabés que también lo es... ...así que te mandamos un cariño grande... Seguir así, ...un abrazo grande... ...Nico Ricciotti... Eh, ...a las corridas... ...entrando... ...saliendo del hotel... ...sí... ...saliendo del hotel... ...y, y bueno Gallego... ...no hay que llegar tarde a los... ...porque si no... ...si hay multa o algo por el estilo... ...hay multa, hay multa... ...no, no... ...hay multa que se han impuesto... ...los jugadores... ...ellos mismos se han impuesto una multa... ...cosa a la que no participó el cuerpo técnico... ...por ejemplo... ...llegar tarde al desayuno... Este, llegar tarde al almuerzo, llegar tarde a la cena subir último al micro este, y, y hasta hay que empujones y todo para no ser el último en el micro, así que y siempre y cuando tenés, tenés que tener en cuenta que el primero es Escola eh, de ahí para abajo no hay nada más que hablar ¿no? eso sí. es algo, que es una práctica habitual sí, ¿Sí? Sí, sí. lo que hay que hacer Escola es adelantarle el reloj, no, mejor atrasárselo sí. y es de la única manera que porque